locución karina maldonado por radio rebelde am 740 miércoles de 19 a 21 Buenas tardes, acá comienza Más Vale Tarde, Oscar Rodríguez, mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? El Bien. mío y cómo están todos los que nos están escuchando, esas cantidades de oyentes uh -huh. que tenemos y tan fieles oyentes. Mi nombre es Silvia Barayobri. y ¿Quién está del otro lado de ese gran vidrio? Eh, nuestro operador, el de operar de siempre. Nuestro operador estrella, uh -huh. como yo lo llamo. Estrella, no estrellado. Eh, no luz. es el musculoso no no. Es, iba a empezar por el otro lado, por lo que no es no es ah, el musculoso que es actor aunque hoy se le ven unos tatuajes ah, no, ¿eh? sí, pero es, tiene tatuajes sí, que también sí. tiene, sí. poco menos de músculo pero claro, es casi como la mitad digamos, de Luciano Castro, de, de Luciano es, Castro. Este, es nuestro Luciano Castro <risa> este es un es cuarto. nuestro Luciano Castro <risa> ahí operando como siempre Muy bien. y acá estamos con una baja con ¿Qué baja una baja por hoy ah, ausente con ah, aviso, ah, nuestro ajá. periodista deportivo Ignacio, Ignacio Fernando Lirio, que le hice una apertura, le hice un... Si lo tenés por ahí, vamos a escucharlo, lo traje hoy. Digo, se lo voy a se lo voy a regalar porque se lo merece hoy, y justo. hoy no viene. Bueno. Mirá lo que, escuchá, lo, lo tenés por ahí, avísame y te voy a decir qué es lo que se pierde. Bueno, Pero mira, hoy tenía que hacer este otra... En, en otra radio tenía que hacer una prueba, bueno. porque por supuesto está laburando de esto y por suerte. Tratando así de... Que, a ver, la escuchamos, a ver. Deportes con... Nacho Fernández Lirio Toda la Agenda Deportiva Agenda Deportiva Nacho Fernández Lirio Bueno, era eso. Caramba, caramba. Era eso. ¿eh? Salió un poco latoso porque tengo un problema con el programa para detrás. Pero ya lo iremos mejorando. Bueno, ¿no? esperemos, esperemos realmente que el próximo miércoles esté aquí lo pueda escuchar en vivo. Uh -huh. Bueno, les contamos a nuestros oyentes dónde estamos, Oscar. Esto es Radio Rebelde, AM740. Estamos en el populoso barrio de 11 Balvanera. ¿Es esto conocido...? Por el barrio de Once, la estación, frente a la estación Frente a la plaza Frente eh, a la plaza, sí, al, más el, al costadito claro, la, la estación está a sí. una cuadra uh -huh. y... Mucha gente ¿Y ¿Qué radio es esta? Ojalá? Radio Rebelde, como ah, dije dijiste Ah, ya 740, eh, eh, le digo la página dale, dale, dale, dale Bueno, esto es eh, www.rebelde740.com.ar Estamos en las redes sociales, esta, estamos en Facebook el Más Vale Tarde de Edición En Twitter Arroba Más Vale Magazine Tenemos un blog por ahí Que no lo estamos usando mucho Pero ya iremos haciendo cosas Este A, a tiempo Bueno ¿Mm? y estamos acá Hasta las 9 de mm -hmm. la noche Son apenitas Las 19.00 algo 808 sí, Hace sí. una temperatura importante De unos 25 grados Casi 26 mm -hmm. grados Sí La sí. ciudad de Buenos Aires Ha estado caldosa mm -hmm. Caldosa, caldosa Mucha humedad Mucha mm -hmm. humedad Mucho calor Mucho calor ...mucho que aprietan los zapatos cerrados, viste, todavía... ...porque sí. uno no se decide a sacar las sandalias, uh -huh. por lo menos nosotras... Uh -huh. ...pero bueno, está llegando cada vez más cerca nuestro verano... ...y habitualmente el mes de octubre y noviembre son sí. meses sí. importantes... ...que nos anuncian el de diciembre, que ya ese es... ...el ap uh, apoteosis, ahí... ...apoteótico, sí, apoteótico... Sí, sí, sí. <risa> ...así es... ...bueno, ¿de qué va el programa? Bueno, yo tengo algunas cosas... Eh, se promulgó este nuevo Código Civil y tengo unos unos 10 tips, unas 10 cosas importantes que como titulitos así que nos van a ir guiando. Mm. Esto se promulga el, se promulgó ya, pero se va a entrar en, va a entrar en vigencia el año que viene. Así que a tener tiempo. En el dos, en el 2016, 2016 el otro año en realidad, es un 16. año y pico más. Uh -huh. eh, bueno, yo en el espacio que le dedicamos en la primera hora a los temas relacionados con la salud Eh, quiero hablar de algo que además todos muy probablemente estamos viendo varios spots, como se dice, uh -huh. en la televisión abierta, en la televisión de aire, sí. eh, sobre una enfermedad o sobre un conjunto de enfermedades para ser más, más uh -huh. correcta. En comentario Que se llama EPOC Esto sí. es una sigla uh -huh. Que quiere decir Enfermedades pulmonares obstructivas uh -huh. crónicas Bien. Vamos a hablar de ello Es una enfermedad por de más eh, Por de más seria Por uh -huh. más grave eh, Y que tiene una relación directa Directa Con el consumo de nicotina Exacto. Y con el hábito O la adicción del tabaquismo Ajá uh -huh. Alguna de afuera de España, por ejemplo, están echando por día 362 trabajadores de sus casas, 362 jefes de familia, eso hay que multiplicarlo por 3, por 4, por 2, claro. eh, nos da por día, esto es una animalada, estamos hablando de un montón de gente que queda en la calle y esta gran gran crisis que padece el viejo, el viejo continente, que parece no tener fin, ¿no? Es difícil, está difícil este mundo y está difícil el sistema de organización social en uh -huh, que vivimos uh -huh. en realidad. Sí, sí, eh, sí, sí. Hoy es 8 de octubre, Oscar, uh -huh. y es, eh, es insoslayable esta fecha para mí para muchos, sí, claro. para vos también, lo sé y lo sé de, de sobra. Uh -huh. Es eh, un, un aniversario más hace 47 años de este hecho y el hecho fue la, la detención y la desaparición física de de Ernesto Guevara uh -huh. de Ernesto Che Guevara. Sí, Un 8 sí. de octubre de 1967 fue detenido y ejecutado vilmente uh -huh. al día siguiente, el 9 de octubre de ese mismo año. Bien, terminaron las elecciones y va a haber una segunda vuelta en octubre, pero tengo algunas pastillas sobre opiniones y la postura que tiene cada uno de los candidatos con respecto al mercosur y sobre todo con respecto a malvinas vos hablás ¿Mm? de las elecciones, elecciones de, en brasil del gran uh -huh, del gran país de sudamérica sudamérica, sudamérica tengo un eh, eh, las ganas de hacer un comentario sobre eh, yo creo que últimamente y no con esto opino acerca de la situación legal o judicial por la cual atraviesa el vicepresidente uh -huh. de la nación sí. que por digamos que a nadie se nos escapa que no es nada simple, no es sencilla no, no. y se le complica casi con bastante frecuencia. Pero esto es un comentario gracioso si uno así lo puede decir, <ríe> en el vas. cual ha incurrido nuestro vicepresidente uh -huh. y que bueno, y que le contestaron también de una manera sumamente inteligente y sumamente sí. graciosa, a pesar de ser un señor tan, tan grande mayor uh -huh, uh -huh. vamos a hacer este comentario de nuestro vicepresidente como para poder poner una nota de humor uh -huh. eh, en esto que quieres que lo cuente Dígalo, ya? por favor bueno, salgo de la vaina quiero escucharlo resulta ser que nuestro vicepresidente el 20 de septiembre oscar estuvo en la localidad de berazategui sí. Eh, en un acto, en un centro de actividades Que tiene que ver seguramente con eh, la tercera edad uh -huh. Que se llama Roberto de Vicenzo Ajá. Es a él a quien me refería como un señor muy mayor claro. Porque el, el as de nuestro golf eh, Tiene nada menos, Oscar, que 92 años sí. 92 sí, sí. años Bueno, lo cierto es que el vicepresidente Vudú Eh... Uh -huh. <risa> Cometió una, una un desliz, digamos, un desliz absolutamente ridículo y uh -huh. papelonero, papelonero, muy papelonero, papelonero al mismo tiempo haciendo un comentario sobre que el grande Vincenzo nos debe estar mirando desde el cielo, con lo cual lo dio por muerto. Claro. absolutamente por muerto desde el fondo, desde adelante de la derecha, de la izquierda, le gritaban ¡está vivo! Claro, ¡está vivo! Está pero me parece ser que el vicepresidente no escuchó nada de todo esto a los días de vicenzo ese mismo día de vicenzo sí. le responde en un acto, también eh, aquí andamos bien tranquilos, el cielo está... Acá. El cielo está claro y muy tranquilo. Nunca te podés confiar, eso sí. Porque en cualquier momento se larga un chaparrón. En <risa> Más Vale Tarde no nos interesan los 40 principales y no nos interesan los rankings la música de nos gusta. Porque sí, Bien, estamos estrenando cortinitas Tenemos otras por ahí eh, Vamos un poquito con el código civil Esto va a afectar a la vida de todos Y ya hay un proyecto para reformar El, el código procesal O no sea, hay tiempos complicados. al penal, Procesal creo. al penal, exactamente. Sí. La reforma y la unificación del Código Civil y Comercial fue convertida en ley por la Cámara de Diputados. Recordemos que en el recinto los principales bloques se fueron. Muchos de ellos eh, estaban a favor de muchos de los puntos, sin embargo, por una cuestión de bancada, por, no sé, obediencia debida, se puede decir, se levantaron y se fueron, así todo se promulgó eh, con 2.671 artículos, ese es enorme... Eh, y esto, bueno, alguno de los, de los tips, algunos de los más importantes, digamos, es el matrimonio igualitario y la unión convivencial. El matrimonio igualitario se incorpora como figura al Código Civil y la unión convivencial debe ser solicitada por ambos integrantes y se habilita su petición por uno de los cónyuges. Está regulada y otorgará a sus partes derechos similares a los del matrimonio. O sea, esa gente que está conviviendo tiene los mismos derechos que deberías haber hecho esto mucho antes en tema. De hecho, con la obra social pasa que uno tiene que conseguir un testigo que diga que uno está conviviendo para tener los mismos derechos que un hombre, una persona casada, digamos. De esta manera se hace algo más rápido y más directo, digamos, no hace falta tanto papeleo. No, y además de esto es reconocer una realidad social hecho, clarísima claro. y de hecho que son las convivencias exacto. de hecho uh -huh. Sin haber pasado por un trámite legal y sí, civil sí, como es sí. el matrimonio Pero bueno, esto es así, uh -huh. nadie puede, creo que la, la presidenta dijo que no se puede tapar el sol con la mano exacto, ¿no? exacto. Esto es una realidad pero uh -huh. contundente para cualquiera exacto y De así ser es. hipócritas hay bastante Sí, ¿no? hay mucho y sobre todo si nos ponemos a pensar un poco en la Iglesia son los primeros que ponen el grito en el cielo, ¿no? Y sí, a pesar de que tenía ahí adelante toda Sí, a todas los, los cúpula, vi, los eh. vi, estaban cupulados adelante. Y de hecho hay algunos puntos que no se tocaron en esta nueva sí. en esta novela por, por culpa de por, sí. por la presión de la iglesia. El divorcio, sí, decir. Vos sabés que no me sí. parece que sea solo la presión de la iglesia, mm. si te estás refiriendo al tema del aborto. No, yo sé que tiene una idea la presidenta eh, bastante es, particular, eh, o sea, sí, es muy en contra de muy eso. muy contundente, uh -huh. Con lo ha dicho uh -huh. públicamente, viste sí. yo desacuerdo por completo, pero pero bueno, son creencias, bueno, sí. Eh es un pasito igual adelante, un paso bastante importante este código nuevo. En el divorcio express por ejemplo, se agiliza, no se llama así, no uno le pone este título, se agiliza el trámite y no deberá cumplir un plazo mínimo para deshacerse de la unión marital, la petición se puede, la puede hacer uno de los cónyuges, se mantiene la protección, por supuesto, y por suerte, de alimentos y de vivienda, en otro momento eh, era más largo, era más tedioso, había reuniones previas... Reuniones de conciliación Dos audiencias eh, Dos audiencias, exacto, sí. sí, me acuerdo, dos audiencias ¿verdad? Dos audiencias, y <risa> sí. además, bueno, esto siempre y cuando Fuera un divorcio de mutuo acuerdo uh -huh. Que ambos conchujes claro, claro. quisieran hacerlo uh -huh. Ahora, si uno sí y el otro no El trámite era verdaderamente Engorroso, sí. desagradable Violento uh -huh. Yo he sí, claro, tenido claro. cerca Un caso uh -huh. de, creo que se llaman O se llamaban Contradictorios o contenciosos uh -huh. No sé cómo y verdaderamente Oscar era algo es complicado. Muy complicado, pero muy muy muy violento uh -huh. en sí mismo porque el cónyuge que quiere divorciarse sí. tiene que demostrar tales y cuales uh -huh. razones por las cuales quiere divorciarse y que el otro no, ¿acuerda? Claro, Con claro. lo cual es bueno es demostrar de todo, ¿viste? Desde la desde la infidelidad a lo que se te ocurra, uh -huh. ¿verdad? Sí, todo, todo sí, hay mucho trapito al sol, no. mucho mucho mal maltrato y si hay menores en el medio es peor. Que suele, ver suele peor? verlo. Suele verlo, suele sí. verlo. Si sí, yo he ido transcurrido unos cuantos meses en este digamos, era mutuo acuerdo la de, mi divorcio, pero en el medio hay otra gente y se ve y se escucha cualquier cosa. Bueno, a mí también me pasó porque yo también me, me separé uh -huh. me divorcié y sí, fue de mutuo acuerdo, fue en ese punto muy rápido claro y, claro y fácil, uh -huh. pero lo que no es fácil es en sí mismo un divorcio. Sí, eh, claro, claro. Eh, y además, bueno, todo el repiqueteo, uh -huh. como decís vos, que sucede en el resto uh -huh. de los que conforman una familia, ¿no? Cuñados, ah, sí, bueno, suegros, es un, un suegra... Tema, ¿eh? ¿eh? Podemos tratar un tema de esos un día este especialmente. ¿Especialmente? Especialmente, sí. Digo, tomémoslo para dar la, la chance en también. En caso hablemos de los divorcios de otros, no, no, de, los no de los nuestros. No, no, de los propios no, nunca. Ah, bueno, perfecto, jamás, perfecto. jamás. No, no, no, no, no, no. No, ni, no, de los no. Propios, no, de propios no. Del propio, por lo menos del mío aún tengo uno solo. Sí, sí, que este... ya te digo, el mío no fue para nada complejo. No, para Por suerte, uh -huh. e incluso la relación posterior tampoco, claro, pero claro, eh, sí hubo repiqueteos así en los lazos sí, claro. accesorios uh -huh. que no fueron fáciles. Sí, sí es una gran maraña. Vamos a escuchar el primer tema, dale, dale, dale, eh, dale. un poquito de música, Travelling Wilburys Redlot, vamos a escuchar y seguimos. Baby, baby, baby, this is out of my control It looks like nothing's wrong but beating down in my soul I'm rattled, rattled, twisted, twisted, shaken, shaken Again, twisted, twisted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 Bien, esto que estamos escuchando es un poquito de John Primer, viene a la Argentina, es un blusero este hombre, un hombre de color, de color negro, uh -huh. me gusta decir, eh, nacido por supuesto en Estados Unidos, eh, es, bueno, de la, de la, de la banda, esto estos nenes con lo que se junta, ¿no? Moody Water, Willie Dixon, Buddy Guy, Magic Slim, eh, toda gente que algo saben de blues, este hombre nació en Mississippi, en un lugar llamado Candem, ...y va a estar en la trastienda en 25, un sábado 25 de octubre... ...John Primer, escuchamos un poquito, a ver, subí un poquito... Bien, con esto vamos a saludar a Andrea Zárate que nos comparte... ...Aquela Fernández de Buenos Aires, Raúl Núñez de Barracas... ...y Saúl López también, gracias a todos por estar... Estamos en Más Vale tarde edición en Facebook y en Twitter Más @masvalemagazine. Así es, gracias a todos, absolutamente a todos. Son las 19:24, así que tenemos estos minutos antes de que nuestro operador estrella empiece con la multiplicidad de gestos Ajá. para ir a la ah, taza. Sí, sí, sí, sí. Eh, encontré un, un artículo hoy, Oscar, sobre la legisladora portenia María Rashid, ¿no? Sí, ¿La sí. ¿La conocés? Sí, claro, claro. Eh, la tengo de vista, la he escuchado, bueno, la he leído. Ella nombra... Yo voy a leer casi textualmente el artículo que, que extraje del diario Página, creo que fue... Eh, porque a mí me parece que es un, un tema verdaderamente para ser debatido Para que opinemos sí. vos y yo Y si algunos de nuestros oyentes lo quieran hacer también uh -huh. La legisladora Rashid dice o nombra como la nueva Inquisición Lo cual uh -huh. ya es muy fuerte es, es La mucho, aplicación sí. de la ley contra la trata de personas Esta ley creo que fue aprobada Oscar hace un año y pico uh -huh. eh, Y ahonda, no solo la llama la nueva Inquisición Sino continúa diciendo la pérdida de cada vez más derechos de las trabajadoras sexuales es hoy una realidad evidente en nuestro país. Lo normado, es decir, lo de esta ley, uh -huh. de la trata, lo normado en algunos artículos de la ley ha llegado a criminalizar el trabajo sexual, generando que las trabajadoras sean objetos de una constante persecución y criminali criminalización sexual que las pone en riesgo y obstaculiza el trabajo contra la explotación y trata. Por eso presentó ella un proyecto de uh -huh. ley de habilitación de establecimientos donde se brindan servicios sexuales en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa es sumamente criticada, uh -huh. imagínate que es un tema sí, claro. muy delicado, es delicado y, sí. y que además lleva a, a, a críticas, a acuerdos, a uh -huh. debates. Uh -huh. La iniciativa es sumamente criticada por quienes consideran ...que la explotación sexual nunca es un trabajo... Ajá, ajá. ...y que esa reglamentación favorecería el comercio... ...la reglamentación que la uh -huh. diputada Porteña propone... Rashid, ¿sí? eh, ...facilitaría, digamos, el, el, el trabajo sexual, uh -huh. ¿no? ...el comercio sí, sexual. Sí, sí. Rajit sostiene, en cambio, que no fomenta el lucro de los proxenetas... ...sino el trabajo sexual de manera independiente... ...en forma individual o de cooperativas... Ajá. ...cooperativas de trabajadoras sexuales... ...que se ejerza en casas o locales... Sí, sí. Eh, ...y asegura que se preocupa porque la persecución a la trata... ...genera lo que ella califica como desocupación... Eh, ...contra esto generalmente... Eh, dice también, sigue diciendo ella uh -huh. eh, Contra esto generalmente proponemos más garantías y derechos Para esos o esas trabajadores o trabajadoras Y no la persecución y criminal, criminalización uh -huh. Que siempre tiene como trasfondo la imposición de una moral determinada Y una mirada sobre la sexualidad y los cuerpos uh -huh. Que no todos tenemos la obligación de compartir Así, las consignas mi cuerpo es mío y la libertad de decidir sobre el propio cuerpo deberían incluir la posibilidad de ejercer este trabajo sexual. polemiza con todos los otros uh -huh. grupos o con todas las otras voces que están en desacuerdo con esto. Eh, sintéticamente, ella opina sí. que sí. la prostitución es un trabajo... Sí. ¿Sí? El ejercicio sí. de la prostitución es un trabajo uh -huh. Y que como tal, no hay por qué criminalizarlo claro. Y que esta ley de la de trata, esta uh -huh. nueva ley Que aumenta el castigo, aumenta sí. las penas Para los proxenetas uh -huh. y para quienes lucren Digamos, con la actividad sexual de otros eh, Lo que haría es profundizar un tema de desempleo Para lo cual propone la creación de casas uh -huh. De lugares en la ciudad de Buenos Aires sí. Para el ejercicio de la prostitución Independiente uh -huh. o en cooperativas Oscar, te escucho eh, A ver, ¿qué opinás? Mirá, el tema El cuerpo es de uno y uno tiene libertad Eso es otra cosa eh, Yo sé que hay algunos lugares en el mundo Donde hay ciudades y hay zonas De las ciudades hay zonas rojas Donde hay prostitución Y uno sabe que en ese lugar hay prostitutas Y bueno, el tema de... Se debe regular esto como no? No, no creo no, no puede encarar el tema por un lado de eh, falta de trabajo o de que va a haber más desocupación porque los están regulando con ese criterio el que regula las, las casas de juego, porque son ilegales y no, porque va a haber menos trabajo para los levantadores de apuesta. Y no, totalmente. No es así. Además de esto, que me parece que es una argumentación la de la falta digamos en desempleo, el aumento uh -huh. del desempleo, una argumentación con la cual no acuerdo tampoco. No, claro. Además tampoco acuerdo con que la prostitución eh, un, una actividad tan absolutamente degradante uh -huh, para el sí, cuerpo, sí. pero tan degradante para el cuerpo de la mujer, por la mente. Tan el tan... entorno, la, yo me imagino ...la familia, el hijo, los hijos... No, pero además es tomar el cuerpo como una cosa... ...cuando eh, sí. uno escucha sí. la cosificación de la mujer... ...la objetalización de la mujer... Uh -huh. ...tomarlo como un objeto... Parece una eh, contradicción, que, ¿no? Que Discúlpame... Tomo, ...que tomo y dejo... Uh -huh. por ...cuando lo tomo pago... ...es de una degradación uh -huh. para la condición de la mujer... ¿No te parece una contradicción en, en esta mujer? Sobre todo que es tanto, tanto que habla del no... Eh, ...cosificar a la mujer... ...de los derechos de la mujer... ...no es una contradicción Yo pensar que, sí. que el trabajo es legal y es este digno... ...considerarlo trabajo, para mí claro, esto ya claro, es una contradicción... ...yo claro. no acuerdo con uh -huh. ella, no sé desde dónde ella opinará uh -huh. esto... Eh, ...cuáles son sus argumentos, más que lo que acabo de leer, que sí. es poco... ...pero bueno, realmente para mí, ejercer la prostitución no es un trabajo... Uh -huh. ...no es una actividad laboral, es una actividad que degrada a la mujer Exacto. íntegramente y no solamente degrada a la mujer íntegramente sino uh -huh. degrada al cliente claro, al cliente claro, que claro. recurre a claro. esta práctica para eh, porque no puede con el amor uh -huh. y acá habría que Uf, hacer un largo un... un largo sí, sí. un largo debate sí. pero eh, para mí es degradante tanto para unos como para uh -huh. otros habría que buscar la manera de que esto disminuya en lugar de cooperativas de trabajadores sexuales Desde Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740, emisora comunitaria auspiciada por la Secretaría de Cultura y Medios de Presidencia de la Nación. Espacio Publicitario. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios, mejora tu circulación sanguínea? Por eso, caminá hacia una vida más saludable. Argentina Camina.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 más vale tarde un magazine con noticias, humor y música a discreción informes, entrevistas y algo de sentido común solo un poco, todo condimentado con algunos personajes incómodamente graciosos, un aporte más a la confusión generalizada más vale tarde miércoles de 19 a 21 por Radio Rebelde AM740 yo sin embargo siento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 Sábado, 11 de octubre, Gran Cena Show, con artistas en vivo, tango y folclore. Noche de amigos en La Pulpería, Boedo 871. Celebramos los 19 años del programa radial Buenos Aires, su gente y su música. Con su Pero creador y conductor Néstor Emilio Se Peña su y sus oyentes 19 gente. años de éxito Noche de fiesta, músicos en vivo, folclore y tango Los esperamos a partir de las 21.30 En Boedo 871, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conduce Marcos Cardoso, El Tapadito Catamarqueño Reservas al 4932 4584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 Transmite Radio Rebelde AM 740. Nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar Para publicitar en Más Vale Tarde. comunícate a edición4producciones.com.ar Cacho Susurro Parrales Es nuestro conocedor del metal Del heavy metal Cacho Hola, ¿cómo anda? Tanto Hola. tiempo, ¿cómo Hola, ¿Eh? ¿cómo está? No lo vi entrar Si ¿Sí no, si ¿Sí usted está con el celular, ¿Sí? ¿El celular? ¿Sí? No. no, estaba mirando sí, no el horario No lo vi, Era muy chiquito, es viejo ese Sí, pero anda es como Anda como Oye, los ya dioses ya. No, porque saben que los ya. nuevos no andan No sé si tutearte, si la tuteo ¿Cómo es? Como usted quiera ¿Cómo A mí no me sale tutearlo en no, realidad, Pero tute. usted si... bueno, sí. se siente cómodo sí, Tuteándome, sí, sí. tú teme sí, sí, claro. eh, No, estaba mirando justamente que son las 19.36 ah, bueno. Está escuchando esto, lluvilo ¿Cómo se llama? Luciano, no le haga esos ruidos Luciano, tú, por la Escucha, escucha Eh sí, lo conozco. Sí, volví si vos, sabéis. Bueno, esto que estamos escuchando, eh, sí, sí. Este es el nuevo disco eh, eh, Como se llama? El Corte de Difusión, se llama Playball. Play Todavía Ball? existe sí sí, sí sí, pero, pero hay un, una cuestión. El, el, el guitarrista, el guitarxondo, eh, Esto Eduardo Arrako, le encuentro poquito hace si cortita la historia. Es un grupo australiano hard ¿Sí? Har, rock, que con eh, bueno, hace un poco de blue y son formó en Sydney. En Sidney, allá por el 73 arranca, ¿no? Son sí, por eso decía yo, ¿no? Australiano, australiano. Son hermanos. Lo, eh, los hermanos son Malcom y Angus Young. Angu, sí, Angus Young. Bueno, el tema es Young. Eh, y uh, eh, no, Angus Young y Malcom Young. Son, es difícil el nombre. Es fácil, pero es difícil de decirlo. Bueno, eh, después de seis años sacan este disco. Seis años sacan este disco se llama Rock or Boost. No sé qué Rock del arbusto, ¿qué es? or bust No sé lo que boost, es boost. No sé, bueno, no importa, no. yo tampoco Después de 6 años, el primer disco Esto lo grabaron en Vancouver sí. ¿Qué Vancouver? ¿Dónde es la Vancouver? En, por acá, ¿no? en Canadá En Canadá, vos lo grabaron en Canadá, yo no sabía eso este Hicieron, lo raro esto que hicieron Una versión de vinilo, vio que el vinilo en, sí. El disco ese de pasta Sí, bueno. los, los discos viejos Sí, viejos. sí, lo hacen en eso y en CD y tienen, Usted abre el, el, ¿cómo es la...? que se ha puesto de moda sí tener discos de cool vio ese cool vio que es cool que se ve moderno es progr es puro claro es cool entonces hacen vinilo y usted abre y tridimensional se habla así aparece la letra hace de 6 y se ve como que sobresale vio ay como yo cuando era chiquita tenía los cuentitos hace claro yo también tenía es una moda era bárbara cómo se llama de la loba y la la capelusa ¿cómo es? capelucita roja esa, no me acordaba pero sí yo claro. tenía de esos libros que uno claro. los abre y se hace toda la escena también cuando le tocó a mi hijo tener libritos de cuentos claro o sea claro. no es ninguna novedad ¿verdad? no por eso le usan porque es culta cool, volvemos me gusta se me gusta la palabra cool bueno el que va a cantar y ahora el que va a tocar digamos es el, el sobrino de Malcolm Jan el tema es es, es es el tema es que Malcolm Jan tiene demencia ¿está loco? Sí, sí, sí, está loco de ¿Es verdad ¿Es un hombre grande? No, ¿sabes? no, no, es tan grande, pasa que hay mucha fafafa Mucha ah. salaza, muchas cosas que se puso O sea que no canta que to... más no, este no, tipo este, el guitarrista No toca guitar... más no toca tampoco más, no, no toca, no sabe ni lo que la guitarra está internado? está internado, sí, sí, está pirucho Está colifa, ¿vió? Está colifa, sí, sí, está, sí, está enfermo, loco Está enfermo ah. Sí, sí, bueno, el que va, va a tocar es el, el sobrino uh -huh. Es el hermano, el hijo del hermano Se llama, eh, el, se llama, que se, se llama, se llama Steve Young Steve, Steve aquí, Y el otro hermano no no se enfermó. No, el otro no, el otro está está todavía. Eh, el, el, bueno, él hizo de él, hizo del, del tío, digamos, porque muy parecido a una jera que se llamaba, no sé, Zulio en inglés. Bueno, Flauglauila no. Turno, no sé qué guerra, guerra turbo. Y tenía una banda anterior, este Malcolm, que se llama Star Fighters. Con eso está Bueno, este vamos a escuchar este, el disco The Premicia, se llama el disco Premicia, Premicia, Rock Orbus. Y el tema que vamos a escuchar es Playboy Es primicia, primicia de la primicia Playboy como... Eh, sí, Play de, de jugar De Play de... de, de sí, ¿cómo sí, es? de jugar De Play, de Play Y Or Boost no sé Ajá. O sea, jugar o no sé qué sí, O no, lo otro no, no, conozco, no sé la palabra Go Ahora la voy a buscar en la compu Or boost, boost Bueno, escuchalo Así lo, lo escuchamos Está rebuena Bueno, está muchas realidad. gracias Bueno, de nada Cacho tema, Lo esperamos Se hace un sí, ratazo que diciembre. no venía ¿eh? Sí, en diciembre sale, Así que lo, lo esperamos Este un adelanto vamos. Bueno, chau, gracias i anyway.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 Don't worry, be happy. Ooh. Eh, acabo de buscar, Oscar, sí, en el sí, diccionario, sí. que es la palabra BUS. Tiene Ajá. chiquisientos mil significados, <ríe> en realidad, pero varios de ellos convergen en un en un, en un tema. Eh, busto, pecho, sí. pechos, senos, Ajá. torso. Sí. ¿Qué es lo que querrá decir este te, este Andá eh, a preguntarle a Susurro qué era, ¿no? Boost. Era play or boost Sí, así Jugar se llama. Jugar o lolas. Debe querer decir otra cosa Viste, claro. el inglés tiene modismos que uno no entiende Traducidos no se entiende Alimentos, manchas, repisas, de todo quiere decir De todo un poco, sí, claro. sí bueno. bueno, seguimos con alguna cosita más Estamos hablando del código civil De la, de esta implementación, algunos tips, en los acuerdos nuciales Digamos, habíamos hablado del matrimonio igualitario la unión convivencial, el divorcio express y ahora hablamos de los acuerdos prenupciales las parejas podrán acordar antes del matrimonio el modo en que se repartirán los bienes en caso de divorcio y eso está bueno ¿Eh? porque uno lo ve, no, esto es muy sos muy materialista y vos que pretendés y el amor, nada no, el amor está todo bien con el amor pero <risa> en un momento no está no veo que esté mal, esta computadora es mía eh, esto es mío, si, me, si vos te vas me quedo con esto Eh, no Digamos sé qué que opinión. es otra vez, eh, oh, eh, sí. tenemos que darle la bienvenida, ah, sí, sí, sí, por favor, acaba de llegar uh -huh. nuestra locutora que Así hace es. tanto, pero tanto, hace mucho tanto que no tiempo uh -huh. que no estaba por aquí, Karina sí. sí. karina sí, Maldonado, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿bien? bien muy bien. bien, qué alegría. Bien, bien, digo yo, ¿por qué? Metido el tipo, ¿no? nunca le preguntaron nada. No, yo digo, hacer... era la presentación claro, era para mí. Claro, disculpame, disculpame. No, Cómo les va, muy buenas a, a todos. Uy, bueno. Qué lindo que es volver a vernos en este ambiente, ¿Sí? en este sí. ámbito. Bueno, nosotros sabes que seguimos acá Me siempre, permanentemente. Y, y lo no bien sé, que lo hacen. Quizás nos lleguemos a jubilar Óscar acá. Sí, yo, yo antes que fe. vos seguro. Seguramente, seguramente. Yo tengo fe, tengo uh -huh. fe, ¿eh? y más ahora que están cuestionándose la promulgación de este nuevo Código Civil y uh -huh. Comercial, que es tan cuestionable. Yo digo, toda ley que sale es perfectible, pero por supuesto Así que, que manos sé. a la obra porque ya, hay mucho. Ya, ya fue perfecto. perfeccionada, ¿Sí? digamos, <¿no>? <risa> <ríe> <risa> perfeccionada. Ayer Evo, creo que fue ayer, ¿no? El discurso sí, en que eh, ella la, la, sí. la presidenta dijo que desde febrero enero febrero del año 2011 uh -huh. eh, hasta el hasta la actualidad fueron más de 130 y pico de artículos. Sí, sí porque eran 6.000 y quedaron en 2.500. exacto uh -huh. De todas maneras, hay como muchas grietas y muchos eh, grupos sociales que están en contra o por lo uh -huh. menos no les cierra o les hace ruido algunos de esos artículos. Yo, eh, esos grupos sociales o esa lectura quizás mucho más de la izquierda uh -huh. que, <ríe> raro, no que sea, hace ¿verdad? este tipo de objeciones, en todo caso me parece, yo no he leído todo el capítulo todos los artículos que tienen que ver con los pueblos originarios uh -huh. por ejemplo, sí. pero ahí es un punto de su cuestionamiento como también el otro, el clásico el que está vedado el acceso uh -huh. al claro. divorcio libre y, sí. y, y el y tema y del aborto Silvia también, el divorcio, y... perdón quise decir aborto. El aborto. El aborto. El aborto, el aborto y bueno, más allá de la izquierda no más allá de términos ideológicos está también la, la comunidad de la medicina reproductiva que se está cuestionando hoy por hoy el artículo 19 9 que pone un poco en, eh, en perjuicio a las actividades o los tratamientos de fertilidad asistida que se venían llevando a cabo hasta ahora también. Por, por eso decía que en todo caso eh, estas voces que se alzan eh, con cuestionamientos con respecto a este código y a estos puntos que, que señalábamos, en todo caso uno puede acordar o no, debatir o no, discutir o no. Uh -huh. Lo que me parece verdaderamente infantil, ...sin ningún argumento, es decir, que el trámite fue express No, no, claro no, que no, no, no, no, no tuvo no. muchos Esto años fueron, de, de debate. Fueron casi tres años. Sí, pasó lo mismo con la mm. ley de medios, sí, claro, la, la cantidad claro. de foros que se hicieron mm -hmm. de debate. Pero sí. por eso, Karina, fuera de, eh, de, los de los cuestionamientos que hacen los partidos de izquierda... ...o que hacen ciertos grupos sociales... Eh, que tienen que ver con estos temas que nombrábamos Fuera de estos cuestionamientos, la enorme mayoría de la oposición lo único que ha hecho es derrapar infantilmente, uh -huh. sí. retirándose del, sí, del recito al... y diciendo sí. que esto fue hecho entre apuradas. gallos y medio de Claro, no, no fue, claramente no fue una ley propulgable. Cuando estaban de acuerdo popular? en mucho de los artículos y en muchos de los cambios, no claro. por esto que decía al principio, fue una audiencia de vida, dijimos, bueno, nos retiramos porque le queremos sacar la aprobación política a esta ley, andás a ver en esas reuniones. Claro. A lo reuniones? que tantas veces se ha manifestado sí, a lo largo sí, de estos años. Sí. Eh, eh, hoy yo le comentaba a una amiga que es eh, la, la posición es tan infantil y tan, tan pequeña, verdaderamente, tan pequeño uh -huh. como pensamiento, sí. que es como decir, por ejemplo, que estoy en desacuerdo con determinada cosa porque el con determinada uh -huh. ley porque el teléfono celular lo pusieron sobre la izquierda de mi escritorio y debería haber ido sobre la derecha claro. es más o menos esto es absurdo, si sí, me cambiaron la pantallita para votar, es de una pequeñez sí, sí. absurda, eh, uh -huh. pero bueno no no es raro que la oposición nos demuestre, al menos este es mi pensamiento uh -huh. nos demuestre esta pequeñez de argumentación así es uno más y después seguimos eh, el comienzo de la vida que era de lo que estaban hablando también el artículo 19 establece que la existencia de la persona humana comienza con la concepción claro. se eliminaron las figuras que consagran la fecundación post-mortem y la maternidad subrogada ¿Mm? ese es un tema uh -huh. verdaderamente claro. conflictivo sí. y con el cual yo no estoy de acuerdo la sí, medicina claro. reproductiva hoy por hoy respecto a este artículo el número 19 está planteando y está bregando porque se promulgue a la vez de este nuevo Código Civil una uh -huh. ley que contemple también estos tratamientos de fertilidad, la posibilidad de la vitrificación de óvulos, que claro. es el congelamiento de óvulos, uh -huh. la posibilidad de la donación y alquiler de vientres. Hay una cuestión que esto tiene que ver con darle o volver a darle poder eclesiástico uh -huh. a una entidad que habíamos pensado eh, ya desligada del Estado o de los poderes políticos y que, bueno, ahora por ser más papitas que el Papa, aquí estamos. Yo creo que un poco de maquillaje pero en este caso se está acordando mucho con la iglesia nuevamente ...porque hay un Papa argentino... Sí, ...que está lo pegando el grito de otra... Eh, ...Cristina siempre dijo que estaba en contra del aborto... ...sí, sí desde el primer sí. día lo ha sí. dicho... Sí. ...desde el primer día hace 15 años... ...claro, que uh -huh. sabemos uh -huh. que tenemos una presidenta... ...que no está de acuerdo con claro. esa lucha... ...que claro. tenemos que tenemos muchas mujeres... Sí, claro que ...y muchas sí. mujeres claro. que bregamos... ...por la despenalización concreta... Uh -huh. de, de la ...totalmente, pero va a, llegar, ¿eh? sí. va a llegar... ...sí, la sí la seguramente como va todo... ...a pesar de una presidenta que gestiona el país... ...que no está de acuerdo... ...bien, saludos Andrea Zárate... Jorge Calza, Verónica Caminos y Cone Fernández, que anda por ahí me gusteando. Ah, Cone, Así Cone. Que, Espero Cone. que haya escuchado su, su apertura, ¿Supuntura? ¿no? Sí, sí, sí. Qué Después la vamos apertura, a poner ¿no? otra vez. ¿Susco? Así que, gracias a todos. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde magazine radial.blogspot.com Date una vuelta Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. personas mayores de 40 años tiene EPOC. El 80% no sabe que lo padece. La EPOC es tratable. Su diagnóstico es por espirometría. La EPOC es una enfermedad que puede afectar a tu respiración. Si tenés más de 40 años y sos o fuiste fumador, no esperes a que te falte el aire. Consultá a un neumonólogo. Es un consejo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Bueno, estas palabras son las que estamos escuchando últimamente en varios uh -huh. o en todos los canales de aire en la Ciudad de Buenos Aires y todos los que se retransmiten, que son los mismos, que uh -huh. se retransmiten en el resto del país. Eh, y te conté a vos y a los oyentes Oscar y ahora también a vos Karina que el tema es este, el tema es esta sigla que tantas veces yo he escuchado y qué quiere decir esta enfermedad, qué quiere decir esta enfermedad que es EPOC, es una sigla y como tal engloba cuatro palabras, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Eh, el Ministerio de Salud de la Nación ha hecho esta últimamente, esta campaña no es la primera, de hecho, no es la primera que uh -huh. se ha hecho con respecto a este a esta enfermedad o a este conjunto de enfermedades eh, y pero esta es actual, por eso me pareció más que oportuno comentarlo también sí, aquí sí, claro. en nuestro en nuestro programa no solo por la actualidad de la difusión que el ministerio está haciendo sino por la gravedad de estas enfermedades sí, sí. por la enorme incidencia que tiene en la población y por la relación casi directa y casi diría de uno a uno con el fumar casi de uh -huh. uno sí, a uno sí, no sí. es exactamente eso eh... Estas enfermedades que, bueno, más o menos podríamos englobar en ellas el enfisema, uh -huh. las bronquitis eh, crónicas y, eh, y bueno, y con eso alcance y sobra, enfisemas y bronquitis uh -huh. crónicas, eh, son causantes estas enfermedades o esto que llamamos EPOC de más de 5.000 muertes al año en nuestro país. Sí, muchísimas. ¿Sí? Eh, Según las estadísticas sanitarias también de aquí, de la Argentina Alrededor de 3 millones de personas están afectadas uh -huh. en nuestro país Y alrededor también de un 75% de ellas aún no lo saben No lo saben, claro, ¿Sí? claro Eh, el tener tos O el tener algún tipo de catarro algún tipo de secreciones Está casi como naturalizado uh -huh. ¿sí? Es como que no Bueno, qué sé yo, tengo un poco de tos Tengo catarro uh -huh. ¿no? No, no va más allá de esto No va más allá de un comentario Y bueno Por supuesto que no desemboca en una consulta médica claro. con el especialista, es el, lumalio, sí. el especialista que atiende este tipo de patologías, que son las respiratorias, uh -huh. que son los neumonólogos. Por eso, habitualmente se lo confunde con la tos del fumador a uh -huh. estas enfermedades. Sí. Bueno, si uno fuma, también es algo natural claro, que tosas. Que una tosicina tos. seca, ¿Eh? la tosicina uh -huh. seca. Claro, es natural, digamos, sí. no, no es nada para alarmarse uh -huh. si uno fuma, sí. que tosas. Entre, bueno, por eso es algo delicada uh -huh. como enfermedad, por esta naturalización que claro, se hace claro. casi, casi, casi en un, en un porcentaje muy importante. ¿Qué pasa con ellas, con estas enfermedades? Alteran de manera progresiva la capacidad respiratoria. Es como que nos van dejando cada vez uh -huh. con un poco menos de aire. ¿sí? Nuestra capacidad claro. aérea se disminuye. Eh, la, los spots publicitarios hablan también de hacerse un estudio que es muy simple uh -huh. Que se llama espirometría sí. La espirometría consiste, se hace gratuitamente en los hospitales públicos también y eh, Consiste en un, en un estudio muy simple Uno tiene que inspirar profundamente y exhalar, exhalar. profunda Y uh -huh. hasta la última gota de aire que uh -huh. tenemos en un tubo Eh, si está conectado a algún aparato, claro, ese aparato que mide mide, que mide, mide, claro. Claro. mide nuestra capacidad aérea, es respirar? decir, Estoy cuánto cuánto práctica. aire podemos de cuánto aire podemos llenar uh -huh. nuestros pulmones. La capacidad. Y esto se va a ver claro. cuando lo expulsemos al ¿Tenés aire. algo, tenés algo? Mira, a ver hace de vuelta. No que tengo ah, síntomas no, mentira, de hipocondric, hipocondriasis. Te importa, <dale>. Eh <risas> La enfermedad es gravísima. Sí, es grave. Es muy gravísima. Grave. Yo estuve, grave. cuando estuve internado tenía al lado mío un hombre que tenía EPOC y no podía hablar. Estaba no. con el tubo de oxígeno al lado claro, claro. y no no había manera. Y... El tipo lo dice, mira, yo me voy a morir listo, pero no voy a dejar de fumar. Sí, sí, bueno. Ah, bueno, eh, esa es la parte es... más tremenda, claro, se si se quiere. Claro, claro. Sí. Eh, mayormente estas enfermedades uh -huh. están asociadas al consumo uh -huh. de tabaco, como sí. lo que les dije recién y se pueden evitar o pueden disminuir en su intensidad uh -huh. porque esto es progresivo. Claro. Si uno deja de fumar, obviamente. Claro, claro. Eh, claro. la mortalidad que tiene esta enfermedad se da especialmente en personas mayores de 65 uh -huh, años, uh -huh. aunque también empieza a ser muy significativa su incidencia entre aquellos que tienen entre 40 y 60 y tantos años, claro, ¿sí? Claro. Eh, son además causantes de enormes gastos en salud uh -huh, pública sí, en estas sí, es enfermedades claro. porque causan una importante número de internaciones uh -huh. hospitalarias uh -huh. eh, se calcula que es, rondan las 20.000 o 25.000 internaciones Epa. anuales de gente que tiene que ser internado Esto es un gasto sí, sí. en salud sí. gigantesco ¿eh? Sí, sí sobre todo si se puede evitar Se puede evitar la molestia Y puede estar uno más sano Está bueno que haya campañas y que se gaste sí. lo que se tenga que gastar Que siempre va a ser menos Y una consulta que muchas veces uh -huh. implica que te digan que no Hacerte Yo... un estudio y descartarlo Sí, sí. vos sabes que me, me, nos, me gustaría que esto estuviera como obligatorio Cuando hay un análisis laboral Por ejemplo, esto claro. no lo toman No te por hacen ejemplo. este análisis sí. Que estaría bueno que lo hicieran, ¿no? Desde luego, su sí, programa es muy simple. Claro, por eso, por eso. Eh, con respecto a las mujeres, Karina Vos sabés sí. que en las últimas dos sí. décadas La incidencia en mujeres es cada vez mayor uh -huh. ¿Sí? ¿Tendrá que ver con esto de la costumbre de, de fumar también? que, que De alguna manera se, se cree que es que la mujer entró O va entrando o uh -huh. ha ido entrando tardíamente al hábito de fumar claro. sí. En un comienzo, hablo de décadas y décadas sí, atrás sí, Era sí, casi una conducta masculina sí. ¿no? Claro Eh, bueno, es una limitación como les dije, progresiva de uh -huh. la capacidad respiratoria y que se manifiesta clínicamente, los síntomas clínicos son la tos, la espectoración, uh -huh. los silbidos la, dificult la dificultad para respirar y eh, por todo esto un mucho mayor riesgo de contraer infecciones claro, respiratorias claro. entre ellas lo que se llama neumonía, que es una respiración una infección respiratoria muy seria Pero uh -huh. muy ¿verdad? seria uh -huh. eh, eh, Hay médicos que opinan sobre esto El director de promoción de salud y control del ministerio de salud eh, El mismo ministro de salud eh, Los síntomas de POC pueden ser mucho más severos que esto que acabo de, de nombrar Les uh -huh. puede producir una muy importante disnea Eh, que es eh, la fatiga, digamos, sí. esto uh -huh. es lo que se llama disnea, eh, dicen que qué pasa con las mujeres, parece ser uh -huh. que con las mujeres se, se, se juntan otros síntomas además de estas toses, uh -huh. eh, disneas eh, bueno, y demás, ¿no? Y, broncoespasmos. Parece ser que se juntan también o se dan también episodios de ansiedad, de depresiones, de una mucho Mirá. peor calidad de vida para ellas. Y hay quienes explican esto también, uh -huh. porque en las mujeres los pulmones nuestros son más pequeños que los de los claro. varones. Todo es Tiene más menos pequeño en nosotros. Uh -huh. Tenemos menos capacidad aérea que ellos. Sí, porque es menor el, el órgano, es más pequeño claro, simplemente. Claro. los órganos uh -huh. estos, que son los pulmones, son más pequeños. Con lo cual, si a esto le agregamos la carga del consumo del tabaco... Peor. Eh, Digamos que esto hace un impacto mucho mayor en las mujeres sí, sí, que en claro, los hombres. Claro, claro. No es nada difícil de darnos cuenta. sí uh -huh. eh, Los médicos tienden mucho más fácilmente a diagnosticar EPOC en los varones que en las mujeres. Ajá. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en general es mucho más frecuente conocer hombres que tienen sí, esta sí, enfermedad, sí. Y que tienen estas limitaciones y que andan con las mochilas uh -huh. de oxígeno, sí. etcétera que en las mujeres. Sí. Lo que esta realidad, uh -huh. que no es más que eso Genera que ellas tengan un mucho mayor riesgo Las mujeres sí. Que tengan un mucho mayor riesgo De recibir un tratamiento insuficiente Claro, claro el tiempo a tiempo uh -huh. eh, correcto en la medida que corresponde uh -huh. con las la dosis de medicación y de, de indicaciones médicas eh, la enfermedad es muy grave se pueden evitar su progresivo su progresiva gravedad uh -huh. dejando de fumar yo he trabajado Liza muchísimos llanamente. años en un hospital Casualmente especializado en vías respiratorias uh -huh. He sido fumadora Hace 20 años que no fumo Y lo que sugiero Y a vos en cuello Es que uno uh -huh. no debe fumar Bien, nos vemos en la otra hora No se vayan